otro día otro día lo nuevo como rutina Buen día Geraldine Murza, Oscar Martínez, Emboraín desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Ustedes desde la asociación tenían un proyecto de ley que tiene que ver con la basura. ¿Qué pasó con ese proyecto? No, en realidad estamos trabajando en ese proyecto. Uh -huh. Nosotros el día 6 de abril pasado lanzamos ...un espacio de diálogo y de construcción de políticas públicas... ...vinculado con el Servicio Público de Higiene Urbana... ¿sí? ...en donde básicamente queríamos trabajar este tema... ...queríamos construir un proyecto de ley... ...para eh, llegar a, a dar lineamientos sobre el Servicio Público de Higiene Urbana... ...eso está funcionando, arrancó el bueno el martes 6... ...continuó este, este martes pasado... Y, y bueno, venimos trabajando con muchísimos actores vinculados y para nosotros es muy importante que, que el Ejecutivo haya lanzado un documento de pliego porque de esa forma podemos analizar estrictamente y sobre un papel cuál es la posición gubernamental ante, ante el caso esta es una deuda que viene desde hace dos años ya ¿Qué quiere decir arrancó el martes pasado? en hicimos la un, práctica Hicimos un lanzamiento Sí. sí, donde convocamos a todos los sectores, participaron diversos y variados actores, eh, empresas de recolección, eh, organismos gubernamentales, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos se sumó este, este martes pasado, participaron ONGs de muy altísimo renombre, como FAM, como la Fundación Ciudad, eh, Greenpeace adhirió al, a, la, a las jornadas, no pudo por una cuestión de agenda estar, pero va a estar también. Eh, muchísimos actores, empresas consultoras con un know-how técnico sumados a la Facultad de Económicas de la UBA y al Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA también. Uh -huh. Esto hicimos el lanzamiento el martes 6, y la semana pasa, eh, perdón el martes pasado empezamos a trabajar con las comisiones, de hecho convocamos y vino a contarnos la experiencia de Rosario, el subsecretario de Servicios Públicos, eh, Pablo Segueso, para, bueno, Rosario en lo que son las grandes ciudades es, una, es un, un ejemplo de, en, en ciertos parámetros, si vienen trabajando continuamente con, con diversos temas, entre ellos la continuización de carga trasera, continuidad de carga lateral programas de concientización y demás, y bueno, nos vino a contar esa experiencia uh -huh. para que tengamos como base. La idea es trabajar sobre distintos ejes a lo largo de, de las jornadas de trabajo, ¿sí? que son estructurales al proceso, que hoy están prácticamente definidos también en, el, en los proyectos que lanzó el Ejecutivo en el día de ayer. Ajá. Um, ¿Cómo se instru debería instrumentar el tema de la basura, eh, en la ciudad de Buenos Aires, que es una sociedad que cada vez produce más basura, consume, y que todavía no tiene un destino muy cierto, ¿no? Sí, la realidad es que, eh, bueno, el crecimiento económico siempre, siempre impacta sobre la generación de residuos, eso es una, una cuestión natural. La ciudad... Eh, a nuestro criterio y, y como lo estamos haciendo creo que tiene que llegar a, a soluciones integrales y de consenso mm. eh, hace dos años el, el Poder Ejecutivo empezó a trabajar el, el proyecto de ley de, para lanzar el servicio público de higiene urbana, lo, lo envió a la legislatura no tuvo consenso, no tuvo tratamiento mm. pero me parece que ya en esta instancia donde los plazos se, se empezaron a cortar y, y próximos a vencerse Es importante el consenso de todos los actores. Me parece que en toda la sociedad, en los distintos actores, hay repartidos conocimientos, experiencias y eh, distinto, distintas formas de ver la, las cosas que van a enriquecer ese, ese trabajo. La forma de encontrar la solución me parece que es entre todos los que saben un poquito de, del tema, de entre todos los que están vinculados, entre todos los que... Eh, son responsables, porque esta es otra, otra calidad que hay que darle a, a los actores, no solo somos dueños, sino también responsables. Es importante que se, se involucren con esto, porque también es su responsabilidad, y esto trasciende, si se quiere, al Poder Ejecutivo. Hay ONGs que yo, día a día se, se involucran con el tema, las empresas de higiene urbana, las empresas de contenerización. Es un mundo bastante... Es complejo en términos de actores, pero la realidad es que nosotros hemos... estamos pudiendo analizar, si se quiere, de a poco esas opiniones, y, y bueno, la idea fue invitar, participó la subsecretaría de Higiene Urbana en la última reunión, y los invitamos a que nos expliquen el pliego, uh -huh. porque muchas veces uno puede analizar determinados indicadores que tiene un documento, pero no conoce, o sea, eso es letra fría en un papel, pero no conoce el trasfondo, O sea, no conoce el por qué se llega a cuál o determinada decisión o determinada posición en el término de la duración del pliego, en el término de eh, la forma de contenerizar, en el término de la forma de organizar el servicio. Bueno, y por eso convocamos a la ciudad a que nos cuenten qué hay ahí atrás y si nosotros también podemos discutir y colaborar. La idea es colaborar. De hecho, si la ciudad está ahí, es también con ese, con ese espíritu Y vamos, y vamos de a poco a encontrar en el tiempo que tengamos las, los condicionantes para poder seguir adelante y presentar un proyecto de ley o en este caso se está dando que naturalmente el, el Ministro de Ambiente convocó a esa discusión, por lo cual o sea, nosotros estamos trabajando también en ese sentido. Hay la necesidad, me imagino, de generar cultura y conciencia en la sociedad, más allá de cualquier eh, implementación que se haga desde el Poder Ejecutivo y desde las ONG, eh, entre otras cosas, porque, porque no hay esa conciencia, no hay esa cultura. Ni hablar que si, si los actores tienen responsabilidad, la ciudadanía tiene una altísima responsabilidad y es, fundamental, bueno, en la primera comisión de trabajo nosotros trabajamos, vamos a trabajar el tema de los programas de concientización y comunicación es clave para ir construyendo esa conciencia ciudadana que se requiere para realmente tener una ciudad limpia, Digo, si queremos apelar al conci a la ciudad limpia eh, en algunos pasillos de, de lo que es el, el mundo de higiene urbana se escucha que eh, siempre se dice que la ciudad limpia no es la que más limpia sino la que menos ensucia Y en eso hay que apelar directamente a la, a la conciencia ciudadana, ya sea para eh, mantener estándares de calidad en la limpieza, como también para alcanzar a estándares de calidad en la separación. clave uh -huh. la separación? Digo, está vigente desde ya hace dos tres años la ley de basura cero, que ya fue reglamentada, si bien fue aprobada hace más, fue reglamentada hace unos tres años, uh -huh. y... <coughs> no se están logrando los estándares, digo más allá de las responsabilidades gubernamentales, por también una conciencia. digo Hay que tratar de hacer que yo y los demás, y los vecinos, y amigos, y todo, generar una cadena de conciencia donde, digamos, bueno el papel va al tacho de seco y el, la, la yerba del mate va al tacho de húmedos. Uh -huh. Porque de esa forma vamos a poder optimizar. Digo, no podemos obligar tampoco a que cuatro o cinco actores hagan la responsabilidad de la ciudadanía uh -huh. pero es clave los programas de concientización en este sentido el pliego el, el pliego que se encuentra vigente fue, fue muy bien pensado porque daba la, eh, obligaba a utilizar el 3% barra 4% dependiendo del momento sí. de la facturación a volcarlos en campaña, de comunicación indirecta masivas y directa Entonces eso es importante. Después uno puede evaluar cómo se implementó, si se implementó efic eficientemente, si fue bien eh, utilizado. Pero ese me parece que es un criterio que tiene que, que, tiene que eh, fundizarse. Creo que hay que empezar a trabajar muy fuertemente en las escuelas, sí. desde, el, desde el nivel jardín, desde sí, sí, sí. el de preescolar. Si no, no hay salida. ¿eh? Porque los chicos son los más responsables en este sentido más de una vez uno va por la calle y, y, y ve que un nene le dice al papá, papá ¿por qué tiras ese papel? Sí. si es no, papel no, no hay, no hay salida explicable. sí totalmente de acuerdo y le voy a decir algo que seguramente una frase que, en la que usted no se va a sumar por una, por una cuestión de, del lugar que ocupa pero por lo menos los porteños somos bastante sucios y mugrientos ¿eh? y, y se ve en días de lluvia como estos, como los de hoy y ayer Se ve todas la, la, las alcantarillas a punto de taparse y demás. Más allá de la responsabilidad de la empresa concesionaria, más allá de la responsabilidad del gobierno que la tiene y mucha, que es el primer responsable, y de estas eh, ONG como la que usted integra, que también deben aportar lo suyo. Hay que empezar, como usted dice bien, por los colegios primarios, por los jardines de infantes, porque hay una falta de cultura absoluta. ¿Cuántas veces vemos tirar este, las latitas de gaseosas desde, desde el interior de un auto, uh -huh. cosa que ese señor en una 4x4 que seguramente conoce otros países del planeta, allí no lo hace. Bueno, en ese sentido también tenemos, como, como se dice con las empresas, el doble estándar. Nosotros uh -huh. si, si viajamos al exterior, actuamos y, y nos ajustamos a las reglas, Y acá decimos, bueno, no, no se falta, total, acá no, no, no tiro una botellita y, y me van a poner una multa. O sea, hay una responsabilidad compartida, después podemos determinar en qué porcentaje para cada uno. Pero sí es, es una responsabilidad compartida y, y es clave que, que, bueno, apelar a la responsabilidad ciudadana uh -huh. de, de todos los sectores. Corti, cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, los invitamos, la próxima reunión nosotros la estamos haciendo en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de, de Ciencias Económicas, uh -huh. va a ser el martes... Ahí en, en Avenida Córdoba, ¿no? En Avenida Córdoba 21-22, va a ser el martes 27 de abril, quien quiera buscar más información puede encontrar en la página de, de la asociación que es www.gestionarg.org. Punto .ar o punto .or o punto .com van a encontrar la, el, el proyecto que nosotros vamos a ir subiendo lo que fueron las conferencias, estamos subiendo los videos para, para compartir porque digo, entendemos esta necesidad de llevar, una tenemos una visión compartida entonces vamos a tener que tener una misión compartida de mantener una ciudad limpia y resguardando también la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires No, muchas gracias a ustedes Un Hasta gran luego. saludo. Gracias Otro Día por Radio Universidad